hay un montón de gente que está participando de, de la fiesta. Así que creo que eso es lo más importante, que este tipo de fiestas se, se sigan transformando en un momento de encuentro, no solamente para los avarrienses, sino también para gente de la región, que hay muchísimas. Claro, y hoy la municipalidad este, de la barría participando fuertemente también, hasta con una peña acá pegadito a nosotros. Exacto. mira ayer... este Eh, bueno, yo no, no pude estar presente, pero bueno, hablando con Eduardo Rodríguez, con el secretario de Desarrollo, este, habían trasladado la peña afuera del lugar donde estaba previsto y fue un, un, un, éxito un éxito total, así que la gente acompañó muy bien y hoy vamos con, con la misma tónica. Aparte de la peña está una carpa cultural armada con, con artesanos que es eh, fundamentalmente de la Escuela de Orfebrería, eh, en donde está, también está representado el maestro Armando Ferreira Eh, ...un lugar de artesanos del Centro Cultural Municipal... Y también nos acompañan unos artesanos de pueblos originarios de Jujuy, que han traído sus piezas para mostrarlas y nosotros les habíamos dado lugar en nuestro espacio. Claro. Digo, vos sabés que hablábamos con, con el Flaco, con Hugo, eh, que acá hemos este, improvisado también una especie de peña y van pasando los artistas, se van sumando. Eh, el talento que hay en cuanto a músicos, vos que, que estás en el tema, es impresionante, no, eh, es, de es todo un, el país. Totalmente, porque uno le parece, uno lamentablemente lo que conoce es lo que puede llegar a conocer por los medios claro. o algún. contacto que tenga con alguna empresa, pero uno se encuentra día a día con gente que es absolutamente desconocida para nosotros, que tranquilamente podría estar a la altura de cualquier otro profesional. Sí. El circuito es muy amplio, muy vasto, y es una cuestión yo creo que de proyección cuando llegan a estar en algún tipo de, de lugar importante, ¿no? pero realmente uno se sorprende día a día de la cantidad de, de músicos, en este caso folcloristas que... ...que este, transita en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué datos tenés en cuanto a lo turístico? ¿Cómo está la barría? Qué, ¿Qué viste, digo, en cuanto a hoteles? Mira, este... eh, de lo que tuvimos de hoteles... ...tuvimos problemas para alojar a algunas personas... ...que venían a visitarnos. Este, o sea que la capacidad hotelera de la barría... ...estaba absolutamente colmada... Eh, restaurantes también, Ajá. no tengo el porcentaje exacto pero sí sé que Hay un los hoteles que nosotros tradicionalmente trabajamos estaban todos ocupados Bien. así que, y había alguna referencia que habían llamado las chicas de turismo también con localidades vecinas como por ejemplo Azul que también tenía la, la, la hotelía, este casi colmada bien, perfecto importante, eso habla importante. de la cantidad de gente que, que nos visita, ¿cierto? y esto sirve para darle mucha difusión a la ciudad también, ¿no? totalmente, mira, hoy a la mañana estuvimos haciendo una... En unas tomas con la gente de canal 7 del programa que se llama fiestas populares sí. y estuvimos en el centro cultural y en la casa del bicentenario y hablan de los cambios, de los cambios que, que encuentran año a año en la ciudad ellos estuvieron en, en el año pasado en la séptima edición del festival y notan que la ciudad año a año tiene modificaciones muy importantes que hacen que la ciudad esté muy linda y todo se lleva una muy buena impresión sí, eh, creo que es muy importante es fantástico eso porque pasan muchas cosas algunas este, se superponen porque hay tanta actividad que es impresionante es fantástico eso ¿eh? el calendario cultural es muy importante y bueno llegada a esta parte del año en realidad sí estamos con, con el tema de que no tenés un fin de semana de De decir, bueno, de descanso, porque son todas cosas muy importantes, sí, realmente de sí, claro. mucha trascendencia. Venimos de terminar el encuentro de Platero, que también fue un éxito. Recién estábamos hablando con el maestro este, Armando Ferreira y toda la gente muy contenta, ya estamos en Platero y, y uno sigue sumando y ya estamos en los corsos y la fiesta de Reyes y la bajada de Papá Noel. Sí, ¿no? Sí, no, sí, ¿no? Gracias, Diego. ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Diego Lurbe, eh, subsecretario de Cultura...